10.48 recibo a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Buen día, Maurito. ¿Todo bien? Sí. Bueno, se levantó un vientito en Santa Rosa, bajó un poco la temperatura, se escondió un poco el sol y hay un poco de nubes, así que es un panorama de día frío. Claro, sí, de, de clásico de otoño. Clásico de otoño. Si, si el sol estuviera a pleno, sería espectacular, porque tendríamos un poquito de sol pero con todos los otros condimentos que te marcaba. Claro. Bueno, hoy más temprano, ahí comentábamos en el estudio con Pali Cucharini, le decía que era, este import que era importante eh, la actividad en el Consejo Deliberante, porque eh, volvieron las reuniones de comisiones, y más allá de que se eh, realizaron dos, y no pasó absolutamente nada en esas dos, la reunión de comisión de obras públicas y de hacienda, Eh, va a ser importante lo que sucede este jueves con el tema de la tarifaria de los taxis o la polinómica que rige el valor del taxi en Santa Rosa. Ya se arregló, se acordó que sea del 38,55%, pero este, desde la Cámara de Taxistas o propietarios de taxis quieren que sea un poco más alto, quieren que sea por lo menos del 55%, que es lo que le dio a ellos como número. La viceintendenta a cargo del Ejecutivo es Paula Groto, pero va a estar presidiendo la sesión del Consejo Deliberante eh, Pablo Pérez Barguren, que es el concejal de la oposición, y recién nos dijo hace unos minutos Paula Groto, aquí para Radio Carmes, que va a utilizar la lapicera rápidamente y el viernes... ...van a poder tener los taxistas el nuevo valor de la polinómica. O sea, no se van a tomar los 15 días habituales que se toman para reglamentar eh, la, la ordenanza. Lo van a hacer rápidamente para que eh, los taxistas puedan tener eh, el aumento en los taxis... ...básicamente para que los usuarios lo tengan que pagar y también desactivar un poco la idea de una manifestación frente a la municipalidad de Santa Rosa. Si te parece y la tienen preparado podemos escuchar a Paula Groto. Dale. En la cuestión de los taxis yo creo que tuvo más que ver con una mala interpretación de lo que estaba ocurriendo, algún desconocimiento de, las, de, de cómo se maneja el Consejo Deliberante, de cómo se maneja el Departamento Ejecutivo y cuáles son los tiempos de la administración pública. La verdad que entendemos que a veces los tiempos nuestros no son los mismos que los que las personas necesitarían. Entendemos que estamos pasando por una situación económica complicada y por eso la necesidad, la urgencia de la actualización de... De, de los costos que tienen los taxistas, por supuesto, y, otro, y otros, otros sectores económicos de la sociedad, nadie puede negarlo. Eh, además de eso, tenemos una obligación legal de cada seis meses actualizar la tarifa que lo venimos realizando eh, desde que hemos asumido, como lo han hecho todas las gestiones. Entonces, a veces yo, me, me costó interpretar muy bien cuál era el... El conflicto también no estuve en las negociaciones anteriores, ahora me toca estar porque estoy a cargo del Ejecutivo, pero eh, sin lugar a dudas está todo dado para que el día jueves se trabaje sobre tablas este, este incremento en, en los montos De, ...de la bajada de bandera, y, así que... Y, ¿Y vas a usar la lapicera rápidamente? <risa> rápidamente, por supuesto, vamos a promulgarlo. Pero bueno, yo un poco lo explicaba recién con otros medios. Desde que nosotros asumimos, yo como presidenta del Consejo Deliberante... ...y Luciano Di Napoli como intendente, tenemos esta práctica. Del día jueves a más tardar el viernes, o si es una sesión muy extensa, el lunes. Pero, digamos, rápidamente es girada todas las ordenanzas que nosotros eh, votamos en el Consejo Delegante para que el Intendente, lo más rápido que pueda, la promulgue. Lo venimos haciendo, es una práctica para nosotros habitual. Bien. Así que está garantizado. Bien. O sea que el viernes podrían estar los taxis con la nueva tarifaria o hay que esperar unos días no, más. No, no, no, yo creo que el viernes ya va a estar eh, promulgada la ordenanza. Bueno, ahí lo dijo Paula Grotto, eh, la viceintendente a cargo del Ejecutivo hasta que vuelva de vacaciones... ...el Intendente Luciano de Napoli... ...el viernes va a estar promulgada la ordenanza... ...y los taxistas van a tener... ...la nueva tarifaria en sus relojes... ...y van a... Eh, ...nosotros los usuarios... ...o las usuarias... ...van a pagar 38,55% más... ...mientras tanto... ...el 8 se va a reunir la Cámara... ...junto con el abogado... ...de la Cámara de Propietarios de Taxis... ...y también... Eh, ...uno de los representantes legales de la Municipalidad... ...porque pretenden desde la Cámara modificar esa ordenanza y ver si pueden eh, acercarse al 55%, que es el número que le dio a los propietarios que debería hacer el aumento en los taxis. Muy bien, Maurito, volvemos con vos cuando tengas más aportes. Cómo no, hasta luego. Chau, chau.